Toda la magia de un ángel que sigue cantando para nosotros, Gilda. Canciones inéditas que han sido recuperadas milagrosamente. El nuevo CD incluye un video con los temas y toda la vida de Gilda.